samba de freque, samba moderno e o samba quadrado Canta em ao freio, um o coco paião e baião enxachado. Mas não cante essa moça bonita porque ela está com o marido do lado Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar Canto... Bueno, aí lo estamos vendo a Plínio, a ver se si ele nos está... Escuchando. Escuchando, bien, escuchando bien, y los escucho muy bien, buen día Hernán, Ángeles, y me imagino que Emiliano. Emiliano está ahí afuera haciendo una, unos, videos, unos está videos, con unos cantores, así que imagínate. Menos mal, hay alguien que, que sepa hacer esas cosas. No, claro, ya, ya estábamos necesitando un joven que, que, para que, que comprendiera todas las dinámicas de las redes sociales y, y toda la cuestión de diseño gráfico, porque nosotros con Ángel estamos con el lápiz y el papel todavía, ¿no? Él no tanto, él no tanto. Él ya <risa> no, con más que lápiz no. y papel. Yo sí con lápiz Pero, y papel. No, igualito, ¿eh? Yo creo que ahí hay, hay, hay una división, arriba de 40 y abajo del 40 la cosa es Exactamente. dramática. Exactamente. Bueno, te digo que hoy la gente no te ve. Vamos a poner a grabar igual, porque te vemos con mucha mejor iluminación, ¿no? Y Plinio como de sí. del punto de vista así visual. No sé si estás en San Pablo hoy o qué o cambiaste lo, la, la infraestructura de transmisión, pero te vemos muy bien, ¿eh? Yo creo que es porque el computador está viejito y esto que estoy usando es de mi compañera y está ah, más ah, calizado bien. un poco. Bueno, vas a tener que apropiarte entonces sí. de, de la nueva tecnología. Bueno, Plinio, empecemos por los puntos que nos propones. Eh, esto del de gobierno de Lula enviando una mini reforma del impuesto a la renta. ¿De qué se trata? Bueno, esto está en el contexto de la caída de la popularidad de Lula. Entonces, Lula ahora está tomando algunas iniciativas para ver si resgata un poco de apoyo popular. Ya vimos que isentó de tributación algunos alimentos para ver si contiene la inflación, más el costo de vida que la inflación, porque la inflación está estabilizada, pero el costo de vida no. está por arriba, bien arriba de la inflación. Hizo ¿no? una iniciativa de descongelar la reforma agraria, una iniciativa tímida, pero anun anunció algunos eh, asentamientos. Y ahora quiere hacer una promesa de campaña, que es isentar de la, del impuesto de renta los que ganan hasta 5 mil reales, que es más o menos... ...dos y medio salarios mínimos... ...entonces gente realmente... ...que no tiene renta para pagar... ...impuestos de renta... ...entonces él envía esto al Congreso... ...y va a compensar... ...lo que se pierde de recaudación ...con una tributación... ...sobre los super ricos... ¿no? ...pero cuando hablo... ...de los super ricos... ...son los 141 mil... Eh, ...personas más ricas de Brasil... ...entonces la idea es... ¿no? tributar menos el pobre y tributar un poquito bien poquito el super rico esto es una medida que beneficia 10 millones y como dije va digamos financiar esto tributando más 141 mil personas entonces esta es una medida que, que es una promesa de campaña la anunció ayer el presidente de la cámara de diputados dice que que el Congreso va a cambiar la medida, eh, porque tienes opiniones, hay una resistencia muy grande de la plutocracia en pagar un poco más de impuestos. Para que tengan un dato nomás, para que sepan de la, cómo es la injusticia tributaria en Brasil. ¿Quién gana entre 15 y 20 salarios mínimos, que ya es mucho no eh, en relación a, a la gente más pobre?, paga una alícuota efectiva de impuesto de 11%. Después de todos los descuentos, en, en promedio, está, este extracto de renta paga 11%. Quien gana más de 320 salarios mínimos, tiene una alícuota efectiva de 2,4%. Entonces, esto es la, la, la injusticia tributaria en Brasil. Quien gana menos paga mucho más de quien gana más. Entonces, esta es una iniciativa muy tímida, muy cautelosa de Lula para intentar enfrentar un poquito esto. La reacción del presidente de la Cámara de Diputados fue, mira, muy bien, recibimos el proyecto, pero lo vamos a cambiar. Fue interesante porque Lula dijo, no, ojalá lo cambien para mejor, pero no para peor. Pero la realidad... ...es que la presión es más y cambien para peor. La única manera que esto tiene de pasar es si Lula va a la, al público y expone la injusticia tributaria. Si no lo hace por presión, por miedo, por cautela, yo creo que lo más probable... ...es que el, la Cámara de Diputados acabe deturpando todo y transformando esta medida en, en casi nada. Pero, de cualquier manera, es una medida interesante... y apunta en el camino correcto, aunque sea extraordinariamente tímida. Pasando a otros temas, esta manifestación que organizó Bolsonaro en las calles, que había dicho que iba a llevar a un millón de personas, y que obviamente una manifestación donde él eh, denuncia que está siendo perseguido, que lo quieren muerto o preso... Eh, pero no fue tanta gente como ellos dijeron que iba a ir, ¿no? Como esperaban que fuera. Sí. ¿no? Entonces, él prometió un millón y fueron 20 mil. ¡Oh! Que no es poca gente en la situación que estamos de desmovilización, pero que es mucho menos de lo que él esperaba. Es más o menos la misma cantidad de gente que movilizó Lula en San Bernardo para demostrar fuerza para no ser preso. En, en el 2016 eh, pero resulta que la fuerza fue poca y Lula terminó preso como todos sabemos Sí. y aquí también ¿no? la fuerza fue poca lo que, lo que demuestra que el, mo, el bolsonarismo todavía tiene capacidad de movilización pero tiene una capacidad cada vez menor y esto de, de, tiene dos implicaciones creo en la política brasileña primero que más o menos da luz verde para que el, la justicia haga el proceso de prisión de, de Bolsonaro sin mayores tumultos. O sea, Bolsonaro no va a poder barrar esto en las calles. Y segundo, fortalece lo que nosotros aquí hablamos mucho, que es el centraón que es en realidad el bolsonarismo fisiológico, el bolsonarismo institucional, Entonces yo creo que este es el, el punto de equilibrio de corto plazo para dónde va la política brasileña. Sí. Lula está, digamos, deshidratando, Bolsonaro también pierde capacidad de movilización y en el centro de esto, que es un centro bien a la derecha, queda el bolsonarismo institucionalizado. Entonces en el corto plazo yo creo que caminamos para ahí. Y esto yo creo que solo va a cambiar si hay eh, irrupción de las calles, si hay gente en las calles, si hay otro momento político. Sí. Si no, quedaremos en esta inercia ¿sí? al centrón. Lo que no deja de ser una gran ironía, porque esta crisis digamos, queda explícita en el impeachment de Dilma, que fue un impeachment con, con un discurso moralista de moralización del país. Bueno, y el resultado de esta moralización es la institucionalización de los más bandidos que hay en Brasil, que ese que son exactamente el Centrão. Importante para que la gente quede atenta para que estos discursos moralistas, que son siempre una manera de, de, de dar golpes y llevar el país cada vez más a la derecha. Y ahora el proceso sigue, la Corte Suprema... La semana que viene tiene que aceptar o no si le los cargos ¿no? que le han hecho. Es la semana que viene ya. Es el día 25, sí. Ahí está. Pero, Ángeles, seguro que va a aceptar porque no hay ninguna duda. Claro. Además, ya aprendieron más de 800 personas en un proceso que es muy parecido. Ahora es nada más imputar el alto comando de estas conspiraciones que el bajo... y nosotros llamamos de baixo bajo claro, no que la gente más de abajo ya está en presa. pleno vinculado a este panorama, uno de los hijos de Bolsonaro, ¿no? Eduardo Bolsonaro ha tomado la decisión de irse a Estados Unidos y anuncia que va a pedir una especie de asilo político, de, aprovechando sí. que está Trump allá. Hernán, tú eres mi... Traductor para el español. Aquí en Brasil hay una palabra que se llama pantomima. Sí, es en igual. español igual, igual. Perfecto, eso es lo que quería saber. Esta es una pantomima. ¿no? Entonces, el hijo de Bolsonaro, diputado, el, ter el, que el tercero que tuvo más votos aquí en Sao Paulo, en esta elección, en la otra fue el primero con más votos, eh, o sea, es una figura importante. Representa en el bolsonarismo. la ultraderecha del bolsonarismo. Porque los hijos también se dividen, ¿no? Y Eduardo Bolsonaro está en la ultraderecha. Milita en la internacional reaccionaria de Bannon, ¿no? de Steve Bannon. Bueno, se va a Estados Unidos con, diciendo que que quiere eh, articular la presión del de, del Estado americano y del gobierno Trump Contra el ministro de la justicia, Alexandre de Moraes. Lo que es una locura total, ¿no? Porque vas a presionar un país extranjero para que interfiera en la justicia brasileña. Bueno, y en esto también dice que va a pedir asilo político por persecución. El problema es que él no tiene persecución alguna. Tiene pasaporte, no tiene mandato de prisión, no tiene nada. Entonces, nadie sabe bien lo que es... ...lo que él quiere para allá de los de la luz de las cámaras... ...que sí. siempre le gusta mucho... ...pero puede ser que quiera hacerse un poco de víctima... ...ganar ah. publicidad... ...porque como el papá será preso... ...él tiene pretensiones de ser candidato... A, ...a presidente en el lugar del papá... ...hay una pelea entre los hijos... ...entre Flavio y Eduardo... ...para ver quién va a ser el heredero electoral de Bolsonaro... ...pero... Como es una noticia de hoy, es una noticia cómica, no es una novela que se, se dice novela mexicana, mejor decir novela brasileña, porque <risas> es un teatro de quinta, pero está movilizando un poco la opinión pública aquí. Eh, eh, Plinio, tengo idea de que Eduardo no es el que se le ha mencionado de alguna forma vinculado al asesinato... De esta vereadora, de la concejal del, del Pesol de Río, ¿no era él que se le mencionaba de alguna manera vinculado? Mira, en realidad esto es un misterio. De María El al... Franco, ¿no? Sí, él, él, es, él es diputado, él es carioca, pero es diputado por São Paulo. Está, es un tipo agresivo. Eh, Agresivo, pero ni tanto, porque está con miedo de ser preso y ya se, se tiró para ver. Es lo que él mismo dice, aunque mm -hmm. no hay, por mientras, ningún riesgo de que sea preso. Eh, hay sospecha que la familia Bolsonaro esté involucrada. Yo creo que Eduardo Bolsonaro directamente no. El que sí se sospecha más es Carlos Bolsonaro, ah, que era, um, como se dice, concejal que era concejal junto con Marielle y que tenían algunas peleas así en el plenario, pero es más teatro. Uh -huh. no. Entonces Yo creo que no es exactamente que Bolsonaro esté involucrado, pero todo el ambiente y los la gente no, en torno del bolsonarismo está en esto. Pero Eduardo no. Eduardo Bien. hace conspiraciones más en el campo internacional y no uh -huh. regional de Río de Janeiro. Uh -huh. Bueno, eh, esta noticia que nos hacía llegar del de apoyo del PT, del Partido de los Trabajadores, a un bolsonarista para la Asamblea Legislativa de San Pablo, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿cómo se teje ese tipo de alianzas para que terminen apoyando? Por lo que vi, todos lo apoyaron menos el PSOL, los demás lo apoyaron todos. ¿Cómo se llega a una alianza de ese tipo así? Yo creo que esta noticia es interesante para los oyentes uruguayos para que vean las ambigüidades del pechismo no y que vean que la distancia entre el PT y Bolsonaro sí que hay, pero no es tan grande, no es uh -huh. calitativa es cuantitativa. Claro que esto hace diferencia, pero no cambia el rumbo. Entonces, en el mismo momento en que el PT medio que... acena a la izquierda no hace gestos a la izquierda del punto de vista pragmático en São Paulo, que es el PT más fuerte del país ¿no? eh, el partido apoya el candidato a la presidencia de la Asamblea Legislativa Estadual un candidato bolsonarista raíz ¿por qué lo hace? primero porque las distancias no son tan grandes segundo por pragmatismo Porque así apoyando tiene cargos en la, en el, en la dirección de la, del legislativo y eso significa empleo, gente, recursos, ¿no? Y, y por eso lo hace, pero muestra bien la, la relación mucho más íntima de lo que se imagina entre el PT y el bolsonarismo. Yo bromeo, ¿no? Cuando veo esto digo, bueno, no entiendo, no era para contener el fascismo, que tenían que hacer alianzas con todos. con tanto todos que se hacen alianza hasta con los fascistas. O sí. sea, es una historia muy, muy mal contada y muestra los límites del PT, ¿no? hasta dónde llega y, y por qué está perdiendo apoyo. Porque en el momento de, de tomar decisiones, él toma siempre decisiones pragmáticas que lo mantenga en el en la institucionalidad en el status quo. Claro, eso no, no sale gratis, ¿no? Eso también pagás desde todo punto de vista. Bueno, esto que se viene desde hace años diciendo ya no hay más izquierda y derecha, como que eso es una cosa antigua. Eh, todos hablamos como si hubiera una misma democracia, todos estamos contentos con una misma democracia. Acá en Uruguay el otro día se hablaba de los 40 años de democracia, que todos los días estamos viendo que la democracia. no funciona, ¿no? con la gente viviendo en la calle la gente mal alimentada, sin trabajo eh, con trabajo basura eh, todo eso te va impregnando o sea, no, no salís libre de todo una vez que armás una cosa de estas, ¿no? que entras en este tipo de política seguro que sí porque es una desmoralización claro. de partido ¿no? porque el partido cuando hace esto y se ...se junta con lo que él dice que es su enemigo mortal... ...demuestra lo que realmente es, ¿no? Izquierda-derecha, Ángeles... ...yo creo que siempre hay que calificar, ¿no? El PT es la izquierda del orden... Sí. ...el orden neoliberal... ...muy violento contra el pueblo... ¿no? ...y que cumple funciones en el, en, en el orden... ...la función de crear ilusiones... la función de legitimar el sistema, la función de desmovilizar los trabajadores y la función sobre todo de impedir que aparezca en la interlocución con la clase obrera una izquierda contra el orden. Sí. Entonces, este es el límite del PT, el orden, y esto se nota en varios momentos. ¿no? El resultado de esto es una, una profundización de la crisis de la democracia brasileña. Porque ahí el pueblo dice bueno son to son todos iguales claro. y en cierto sentido es una sabiduría popular porque hay mucha igualdad entre el bolsonarismo y el pechismo pero bueno esto esto es lo que explica la gran descreencia en la democracia claro. y tienes razón porque qué democracia no Florestan Fernández que es un gran sociólogo brasileño calificaba la democracia brasileña, pero yo creo que se puede aplicar a, a toda América Latina, como una democracia restricta, restricta a la plutocracia. <risas> Para los otros no hay mucha democracia, hay poca democracia. Para el hombre pobre, negro, claro. de la periferia de, San, de São Paulo, la democracia es bien chiquita y cambia durante el día. En la noche ya casi no existe. Sí, sí, sí. No alcanza con votar cada cuatro o cinco años, nada más que eso. No alcanza. Exacto, bueno, exacto. vamos dejando por acá, Plinio. Perfecto, Ángeles. Y la semana que viene nos reencontramos, por supuesto. Con, con mucho gusto, un saludo a tía a Hernana, Emiliano, que está en los bastidores, a sí. Blanca, y a todos los oyentes de Radio Centenario. Muchas gracias. Abrazo, Plinio. Chau, chau. Hasta la próxima. Canta alto, que a vida vai melhorar